Eh, bueno, gaurre el Carragunzastearen barroan, alco las dudocu maillotua. Hemos eh, migratu eta racializatu en experienziak entzuteko. Eh, decía que hoy nos hemos contado dentro del Carragunzastea, cada día de la semana y una cosía, y hoy nos apetecía las mujeres organizar algo para que poner de relieve nuestra voz y hemos invitado a diferentes colectivos de mujeres racializadas y migradas para que nos cuenten un poco sus experiencias. Eh, empezamos igual por allí, por María Kuykai, eh, de Macome Migratus Feministas Sociosanitarias, que viene de Ecuador, lleva unos añitos aquí y ella nos hablará de todo lo que le apetece. Eh, desde la red de mujeres migradas y racializadas de Euskal Herria, Aura Vázquez, de Venezuela, y Mabel Valenzuela, de Perú, y de Lear, que está dentro del Carlaunza Sárea, eh, tenemos a Laura Oña, de Rumanía. Eh, la idea será bueno, hablar sobre, tenemos como cuatro líneas, cuatro preguntas casi un poco abiertas, para que ellas nos vayan contando cosas, y luego ya, si parte parece, pues, abrimos un poco el debate y preguntas, <coughs> lo que nos apetece compartir. Y después tenemos la inauguración de la asociación, que va un poco también en la línea de la identidad, el cuerpo y, y qué ser mujer. Eh, ¿Os parece? Sí, bien. Bueno, eh, una de las primeras cuestiones que les lanzábamos a, a estas mujeres era qué significaba para ellas ser una mujer racializada o migrada en busca alegría. Entonces, ahora las compañeras nos cuento. Bueno, empiezo yo. Bye. Eh, bueno, yo soy ecuatoriana, llevo aquí en Euskal Herria 23 años. Soy madre soltera y, y bueno, eh, no me voy a extender mucho. Lo que sí, eh, eh, bueno, vamos nos gustaría que esto no sea solamente que nosotras hablemos y tal o y contemos nuestras experiencias. Eh, las vamos a contar, pero desde una resistencia y desde una lucha diaria y continua y con esperanza de cambiar un poco la, la realidad que vivimos, ¿vale? O sea, que os invito luego, o sea, cualquier cosa que tengáis que, que aportar o preguntar, o sea, que esto sea ameno, que no venimos aquí solamente a, a plantarnos, a hablar, a hablar, a hablar, sino más bien es, un, creo y siento que es un espacio para compartir entre entre todas y todos, ¿vale? Eh, pues, eh, para nosotras y especialmente para mí, ¿Qué significa ser mujer migrada y racializada aquí en Euskal Herria? Pues eh, de toda la, la experiencia que llevo, yo he trabajado eh, 14 años como eh, cuidadora principal de una paciente con Alzheimer eh, bajo bajo condiciones, como digo yo, opresoras, eh, eh, explo, explotadoras del empleo de hogar interno. ¿no? Entonces, eh, ser mujer migrada para, para nosotras es eh, venir con, con, una con una etiqueta ya entre ceja y ceja que no hay otro espacio más que el empleo de hogar y en ese empleo de hogar eh, eh, lo consideramos, mejor dicho, nos hemos, hemos visto y desde aquel entonces que he llegado aquí y se sigue, y se sigue viendo eh, que es un espacio eh, solamente para nosotras las mujeres migradas ¿no? y ese espacio es el que se concentra, mejor dicho, que eh, tiene la capacidad de ejercer el racismo al 100% sobre nuestros cuerpos y luego de ahí pues el tema de, de todo el tipo de violencias ¿no? que nosotras las feministas decimos que nos atraviesa todo tipo de violencias ¿no? y nosotras las mujeres migradas decimos que nos atraviesa eh, bueno todo el tipo de violencias eh, sumadas o triplicadas o, o, o en, van en aumento, no entonces eh, desde la experiencia diría eso que para nosotros ser, ser mujer migrada aquí en este territorio es es eso no pero bueno tam, tampoco nos vamos o nos quedamos en ese en esa percepción ¿no? sino que desde nuestros espacios desde nuestros cuerpos mismos que los consideramos territorios propios con identidad propia pues vamos eh, sobre todo eh, autoorganizándonos, organizando como decimos las feministas no la organización Eh, es vamos a decir como una herramienta como para ir eh, exterminando todo todo tipo de, de violencias y, y vulnerabilidades ¿no? entonces nosotras también desde la autoorganización vamos eh, pues sí visibilizando socializando y también creando propuestas para eh, Eh, sociales y políticas No solamente en los espacios que nos movemos Sino también estamos llegando Allá arriba donde donde el gobierno Donde tiene que mover ahí las fichas Para que empiece a cambiar este mundo ¿no? eh, Pues esa es mi, mi aportación con la primera Pues esa, con la primera Parte del, del De la mesa Vale eh, Yo soy Aura eh, Voy a ser todavía más Sintetizada que mi niña, porque soy totalmente enemiga de las chapas. y Entonces, eh, yo llevo acá 34 años. Eh, desde que llegué a Bilbao, me enamoré de Bilbao y no me he movido de Bilbao. Y como dicen por ahí que las vascas nacemos donde nos da la gana, pues me tocó nacer en Venezuela. Y entonces, he podido vivir lo que es eh, la el, la transformación ¿no? del, tanto del colectivo feminista como de, del día a día de, de, de, de esta relación de, de estar en el barrio de cómo me tratan no eh, soy privilegiada no he tenido las violencias mm, eh, no me han atravesado violencias como las que ha podido eh, recibir una compañera africana o musulmana, pero sí he podido ver esa transición, ¿no? De, de cómo ha ido cambiando esa visión racista a, al día de hoy, que todavía, bueno, no es que digamos que, que no existe, porque sí existe, todavía está muy arraigada, la hemos naturalizado, y por ello, pues, Eh, parte de, de lo que es, sobre todo esta campaña de la ILP, está costando. Está costando porque hay sitios donde sí nos abren las puertas, pero hay sitios en los que lamentablemente pues no, no les gusta o pasan de largo o hasta nos dicen cosas. Entonces ahí es donde podemos percatarnos realmente de que todavía existe ese, ese racismo. Dentro del movimiento feminista, pues, soy activista en, en la plataforma sareche en Bilbao. Sí, estoy dentro de lo que es la coordinadora feminista, dentro del motor. Y he podido, pues, trabajar con infinidad de, de grupos. Eh, digamos que, bueno, me inclino más hacia... Y me encanta que, que las gastes vienen con mucha fuerza, con un cambio de de visión, y eso yo digo, bueno, ok, hay esperanza. Entonces, pues, eh, en ese aspecto es todo lo que les voy a decir. A ver. Bien, eh, bueno, yo pertenezco al mismo colectivo al que pertenece ahora. Eh, desde que llegué, creo que eh, yo vine aquí en realidad para estudiar, ¿no? Yo podría decir que ha sido como una especie de privilegio el haber podido gozar eh, de eh, un carnet de estudiante, pero cuando lo perdí, eh, cuando terminó los estudios y yo quise quedarme, como lo hice, como vi que muchos de mis compañeros de la de aquí feliz lo hacían en mis países, lo hacían en México, lo hacían en diferentes países del sur global, cuando yo quise hacer lo mismo que ellos hacían en esos territorios, me di cuenta que no era así <risa> que no funcionaba así que no era que esa ecuación no valía porque me di cuenta de que dentro de todo en el, el hecho de gozar de esa tarjetita eh, te habría muchas puertas que cualquier otra mujer que viniese por motivos de subsistencia económica no la tendría mucho peor una mujer que inmediatamente no gozase de papeles entonces Eh, y no es que las violencias que estoy viviendo aquí, eh, las haya empezado a vivir aquí. De hecho, nuestros países, los históricamente colonizados, eh, toda esa avalancha de racismo, de machismo otras cosas, ya, ya las hemos. Las venimos, pues, trayendo en esta en, en la espalda, ¿no?, dentro de esta memoria. Y es algo que también hemos heredado, yo diría, de un trauma colonial, ¿no?, que, que cargamos en el cuerpo. ¿Qué es el que tiene mi madre? que es el que tiene mi abuela? que es el que tiene muchas personas de territorios históricamente violentados? En este caso, como usted, como es, que es el de Perú u otro país, no con sus diferencias. Porque como bien lo señala ahora, es muy diferente ser una mujer negra, ser una mujer pejaragüe, <coughs> ser una mujer andina. ¿no? Entonces, creo que cuando me preguntan qué es ser una mujer eh, migrada racializada aquí, yo diría a alguien que... Necesita reafirmarse en símbolos identitarios para defenderse, ¿no?, constantemente. Más allá de solo decir soy eh, soy eh, comunicadora o soy activista o lo que fuese, ¿no? Esa necesidad de buscar una identidad sobre la cual sostenerse ante lo que ve y ante lo que recibe. Tener que responder siempre a la pregunta, ¿y tú de dónde eres?, ¿no?, que es fatal. Cuando digo que soy de Cucuyaga, no, pero ¿dónde eres?, es como, eso es terrible. Eh, y lo otro es sentir que siempre tienes que dar explicaciones, justificarte, ¿no? Eso es algo que cuando lo comparto o lo hablo con otras compañeras, siento que siempre tengo que explicar un poco qué estoy haciendo aquí ¿no? o por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eso creo que significa ese doble esfuerzo, ¿no? Y creo que si estamos juntas o nos conocemos de diversos espacios es porque en este cuestionamiento y en esta resistencia es que nos hemos ido encontrando también ¿no? para uh -huh. llevar de una manera más eh, tranquila y linda no la el hecho de estar aquí eh, Bueno, yo llevo 12 años aquí en españa eh, bueno en país vasco eh, bueno como hay gente de todos pues algunos seres reciben bien otros no muy bien por ser extranjera he trabajado muchos años interna, eh, me he sentido a veces como eh, que tienes que hacer todo mm -hmm. a la perfección, como, no sé, eh, intención, trabajar en tensión, y bueno, por, eh, por hacer los papeles bien, por, um, no sé, estar asegurada en, en casas donde he trabajado, pues tampoco, no, como, no se puede porque él es extranjera o porque por qué no y, y bueno, en muchos sitios aquí también cuando a ver, tenía que abrir puertas para hacer mis cosas personales pues también no me decidió como tenía que ser no me trató bien, pues bueno, entonces ya ahí es como si Empiezas a contar tus, tus cosas y como que no te está entendiendo, como que, pues ahí dice todo, que eres de fuera, sin más. Y no sé. eh, eh, bueno, porque he venido de Rumanía, pues por, por buscarme una vida mejor, pues tener un buen sueldo, buscarme la vida, sin más. No sé, cómo me ve la gente, que era una pregunta, cómo me ve la gente de, de como extranjera. Pues yo tengo que preguntarlos a ellos. Yo no sé cómo me ve la gente. Algunos me puede ver bien, otros no. Pues eso. Yo estoy contenta de cuanto, el tiempo que llevo aquí en Caldácanum. Que he conocido personas muy buenas, estoy muy contenta tengo trabajo. Bueno, eh, he pasado algunas he pasado momentos más difíciles, pero con la ayuda de mis amigas ya ha pasado de todo eso. Y bueno, no, pero no, es tengo muy estoy como muy no hablar sí, sí, sí. Venga, pasamos a la siguiente. Sí. Dale. Eh, vale La siguiente era un poco más en torno al trabajo reproductivo, ¿no? que supone para nosotras, eh, como mujeres, realizar esos labores de trabajo reproductivo. Y en el caso de las compas, como decía María, el tener que asimilar, que por venir ya de otro país y tener otra procedencia, vas ya ¿no? con la asimilación de que tú tienes que realizar ese trabajo reproductivo ¿no? Entonces, bueno, igual como entendemos entre nosotras o como se entiende el trabajo reproductivo de cuidados pero también igual un como uniéndolo a lo que decía Mabel el tener que venir con ese carnet ¿no? o con, con la excusa igual de tener que explicar al resto que venimos por, por trabajo Bueno, para empezar eh, compartiros eh, con vosotras y vosotras, eh, yo vengo de una familia muy humilde, eh, de un de un pueblo que, pues eso, eh, como los pueblos aquí que ya están abandonados aquí en, en España, ¿no? Eh, somos 10 hermanos y yo soy la, la, la sexta. Eh, el, el, la decisión de emigrar de mmm, para nosotras, o sea, en este caso para mí como mujer, eh, a veces decimos, ¿no?, el, el, que, el que viene pues corrido por amenaza de muerte o por una guerra... O, o qué sé yo, pero nosotros decimos eh, la pobreza extrema no no cuenta o no puedes migrar por, por ser pobre, ¿no? pues en este caso, sí, yo considero mi, mi proceso, mi camino de migración eh, para pues eso eh, salir de esa, de esa pobreza extrema, ¿no? Como decía antes Mabel, eh, no tenemos que olvidar que, que en nuestros países hay un neoliberalismo desde desde arriba abajo ¿no? entonces eh, la gente eh, solamente es útil cuando hay votaciones no solamente i van a visitar a los pueblos ¿no? entonces eh, ya centrándome un poco aquí al, al, al territorio nosotras como como trabajadoras de cuidados eh, sentimos que nuestro trabajo es eh, hiper reproductivo porque estamos sosteniendo un colectivo eh, que el Estado español, el Estado autonómico, no puede sostenerlo. El tema el tema de, del cuidado y atención, yo creo que desde que nacemos eh, lo, lo necesitamos hasta que morimos, ¿no? Pero hay ciertas etapas donde la autonomía, eh, eh, la falta de autonomía, perdón, tiene que ser cubierta por otras, eh, por otras personas, ¿no? Que es en la infancia y luego en la adultez de cada persona. ¿no? Entonces eh, yo creo que la sociedad y sobre todo pues esto eh, la gente joven, tanto los hombres como las mujeres, yo creo que tendríamos que hacer un, una reflexión eh, y tomar un compromiso de que eh, no solamente se reproduce el capital, ¿no? no solamente reproduce el hombre cuando sale a trabajar y entra su dinero a casa, no solamente reproduce la mujer cuando sale tiene su puesto de trabajo y sale a casa, como decíamos, en, en un debate, en un conversatorio, que las mujeres hemos luchado, la lucha feminista eh, ha hecho y está haciendo historia, pero los cristales se han roto, pero en esos cristales ahora mismo hay gente que está allí abajo, están están sangrando, eh, se están quedando eh, minusválidas por estar ahí abajo, ¿no? Entonces, decimos, hemos luchado, hemos salido de esos espacios, pero no hemos logrado que los hombres también eh, formen parte de ese, de ese espacio vacío, ¿no? Y ahora mismo ese espacio está cubierto y está sostenido por cuerpos de otros territorios, cuerpos que han venido, en este caso, de la Viejala, de África de, y de, de, pues eso, de Rumanía, de todos estos países donde eh, eh, tanto la guerra como la pobreza Eh, obligan obligan a salir no entonces yo creo que eh, estamos reproduciendo estamos eh, estamos siendo esto una fuente de aportación económica muy interesante ahora mismo después de haber pasado una, una pandemia ¿no? y desde allí eh, nosotras como, como colectivo de trabajadoras de cuidados como le decía a la señora concejala eh, nos hemos eh, Eh, propuesto aunque todas eh, las compañeras ahora mismo están haciendo esos cuidados bajo el empleo de internas, no hablar de empleo de hogar internas, decimos somos cuidadoras, trabajadoras de cuidados sanitarias porque además tenemos la certificación tenemos la profesionalización que exige las instituciones del País Vasco ¿no? para poder atender y además para que sea efectiva la ley de dependencia ¿no? No sé, yo creo que para nosotras sí que eh eh consideramos que nuestro trabajo es muy muy reproductivo en ese aspecto, no, sobre todo, eh, vuelvo a repetir, en la en la en la crisis de los cuidados que se está viviendo ahora más que nunca eh, está pues eso, eh, visionándose después de haber pasado una, una pandemia. Okay. Eh, para mí el trabajo reproductivo eh, no es más que eh, el cómo nos cuidamos el cómo nos cuidamos y el cómo cuidamos a nuestra gente, a nuestra familia y lo que nos impulsa a, eh, a salir de nuestros territorios muchas veces eh, hasta endeudando eh, todo tu porvenir porque tienes esa familia que mantener en, en el territorio Y luego eh, llegas acá y tienes que luchar también con, con estereotipos y con con una visión bastante negativa que se tiene de la gente que viene de fuera, ¿no? Entonces resulta que por ser latina, pues, o, o yo limpiaba culos o era puta. Y entonces, pues, eh, el luchar con ese estigma también es difícil, ¿no? El tratar ya de por sí, vienes con una mochila emocional llegar acá, tienes un estigma no te dejan acceder a muchos trabajos en los cuales puedes tener capacidad pero por un lado juega también extranjería porque no tienes documentación Entonces, te, te van arrimando a una situación muy muy precaria eh, y realmente pues para muchas mujeres esto es destructivo y, y, y les cuesta un montón salir de allí Entonces, es algo que debería verse, sobre todo a nivel de, de institución, ver qué realmente se puede hacer para aligerar un poco, por un lado, el que puedan acceder a, a puestos de trabajo sin, eh, digamos que por un visado transitorio, qué sé yo, sería lo ideal, ¿no?, para poder eh, tener una forma de ingreso y poder cuidar de su gente en el territorio o aquí, porque muchas ya vienen con, con su gente. Eh, pienso en, claro, más allá de los cuidados, ¿no? Eh, ¿Cómo es que…? Hablaba de que desde un inicio, ¿no? Desde donde venimos, por ejemplo, pienso en, en mi familia. ¿no? Nosotros vivimos en Lima, pero somos una familia migrante que fue desplazada ¿no? de, de los Andes hacia la ciudad para buscarse un futuro en los años superiores. Entonces, eh, yo pertenezco a, a toda una generación de esa misma que es de Lima, ¿no? sino que ha tenido que estudiar. Yo he sido trabajadora de niña, por ejemplo, eh, para poder ganarme unos estudios. Finalmente pude acceder a la universidad pública, todo esto, pero siempre me daba cuenta porque yo elegí estudiar comunicación audiovisual, que era un espacio de élite. ¿No? Una persona racializada en Perú, tú ves difícilmente que pueda hacer un trabajo de, de, de audiovisuales. Hay un, es, el racismo, está estamos metidos ahí. Entonces, yo siempre me he sentido como desplazada, ¿no? como que ese no, no era mi ámbito. Entonces, para mí decir, eh, yo soy artista o ese tipo de cosas, siempre he sentido que no, no es mi espacio, porque nunca me lo han reconocido y quizás nunca he querido porque siempre he estado al margen. Aún así, he peleado por hacer valer lo que yo he estudiado. Entonces, cuando vine aquí y tenía que hacer un trabajo, o sea, decidí incrementar mis estudios ¿no? para seguir abriéndome paso, me di cuenta que era la misma mierda que en Lima, o sea que... Eh, que es que es la verdad, o sea, yo ya trabajaba, yo es yo era productora de televisión en, en Lima, que no sé qué cosa, pero me di cuenta que yo era la productora y los realizadores eran todos chicos hombres blancos, de universidades privadas, yo trabajaba para ellos y quien conoce el tema de audiovisuales sabe que una productora es que tiene que gestionar todo, ¿no? para que las personas, los directores, los guionistas pues puedan tener todo también. Entonces son como que roles que se repiten incluso dentro de esos espacios. ¿no? Entonces eh, el sueño de ser audiovisualista se fregó, o sea, nunca nunca llegué a serlo, de hecho decidí estudiar otra cosa. Y aquí era, me di cuenta que era un poco más de lo mismo no o sea queriendo yo abrirme con lo que había estudiado y más cosas era como que ok o sea creo que eso nunca me va a pertenecer de hecho cuando iba a la vide y a otros lugares para poder tener algo de, de trabajo de lo mío porque siempre quería yo trabajar de lo mío era como que no eso es, no. has estudiado mucho lo siento eh, igual las, vas a sorprender a la gente y era como yo me sentía mal por tener tanto tantos estudios. Entonces, es algo porque finalmente terminé limpiando, terminé limpiando casa, terminé vendiendo chocolates, terminé haciendo un montón de cosas para poder subsistir aquí. Y me doy cuenta que eso es lo que dicen, ¿no? son, son, son espacios que ya no porque un funcionario te ha dicho que ese no es tu trabajo o no te han dado el trabajo al que postulaste, sino es porque la estructura está hecha para que tú no puedas acceder a esos espacios por más que quieras. O sea, es algo que, que me chocó, me, me costó asimilar, ¿no? Y de hecho, la manera de sobrevivir de muchas de nosotras fue auto-organizándonos. O sea, eh, hace poco se creamos un espacio audiovisual en Charrasca para hacer algo audiovisuales. Era porque no conseguíamos trabajo de, de, de la gente que hacía audiovisuales, porque nadie confiaba en nuestro trabajo. Te ven con una cámara profesional y dicen, ah, sí, haces esto, como No sé. A mí esas cosas me, me molestan un poco y digo, no ¿hasta qué punto eh, es tanto aquí o es tanto allá? Pero como que por ser de determinado lugar o ser incluso de, de un determinado color de piel o de unos determinados rasgos, tú no puedes hacer ese tipo de trabajo y peor aún, tú no entras dentro de ese esquema de lo que es arte. Y es algo que yo, o sea, me, me he dado cuenta viviéndolo y es algo que ya quisiera, usar. Yo ya no voy a pelear por estar ahí, me, me pongo a pensar, ¿no? Porque como que, bueno... Porque la energía que traes se, se pone en otros lados también, ¿no? También te pasan cosas bonitas. Entonces, pero me pongo a pensar, claro, o sea, es, mi historia puede que sea diferente a, a la de mis compañeras, ¿no? A de muchas personas miradas que estén aquí. Pero siento que la estructura, ¿no? Está hecha como para centrifugar siempre, ¿no? Sí. Para que aquello que no tiene esa, esa carga válida, esté ahí, en ese margen, ¿no? Esté ahí. Y nada, siento que eso para mí que debo de esa profesión de trabajo, ¿no? Que que los cuerpos realizados. Sí. Sí. Sí. estar en una casa y como que te siempre contarte muchas cosas, tengo tengo una cámara para verte todo, todo el rato que estás trabajando y como todo lo que estás haciendo y preguntas, pero no confiáis que yo estoy cuidando de vuestros padres y pues eso es como que pasa ahí es como, no sé, como que no, digo pues bueno, no es que, pero no, no está bien hecho lo de cuidado de personas así como no confía en ti, por no sé, por ser extranjera o por, por qué, pero no y, y luego ya es como Um, eh si, si entras eh, si entras a trabajar en bueno, yo he trabajado en en Romania, he trabajado en restaurantes, he trabajado de en posturera, como posturera, pero aquí ah, cuando al principio cuando eso es como vale, ¿qué estudios tienes? Y ani a veces ni te preguntaba y vale, si ¿so puedes cuidar de mis padres y eh, ahora ha cambiado las cosas. Ahora ya no te coge como antes para cuidar por, por horas o residencias. Ahora hay que estudiar un poco más. Pues tú sabes que puedes hacer muy bien este trabajo, Puedo cuidar niños, cuidar personas mayores, pero ya no ya no entras en como antes para trabajar. Ya no se encuentra el trabajo tan tan fácil. En en cuidar personas, en todo en los estudios hay que empezar a estudiar eh, no sé que si te si en una casa no... a ver, te sientes como... como que no estás haciendo muy bien las cosas como que, a ver, por ser extranjera es como, no sé, no, no sé como... Como que, en encuentro en tu país que tenías más, pues no, claro que por eso has venido para, para una vida mejor, para buscar trabajo. Pero tú eres pobre, ¿qué quieres? Ahora ti, quédate contenta con lo que te damos, ¿sabes? Es un poco... ¿qué es así? No sé, si es por, porque la gente hace que es racista o no sé, no sé. Pero las cosas pasan así. A mí, por lo menos, me ha pasado así. Yo tengo movilidad esperanza en el cambio, ¿no? Por ejemplo, la generación, la, y además estamos viendo muchísimo ahora, eh, con el tema de la, de la sensibilización de la campaña de la ILP, ¿no? De la iniciativa legislativa popular. Eh, además además no solamente recogemos firmas sino que también estamos ahí eh, eh, metiendo la llaga, pues eso, eh, interpelando a la sociedad, ¿no? entonces lo que quiero decir esto que la generación, por ejemplo la generación joven yo creo que eh, no va a, a seguir el mismo canon por ejemplo de la gente que tiene 60 años hacia arriba, ¿no? porque lo estamos viendo eh, Con el tema que comenta la eh, Laura, eh, nosotras como asociación eh, hemos implantado la reivindicación dura y, y, y pura de la abolición del empleo de hogar interno, que hasta ahora absolutamente nadie, que hay muchísimas ONGs, hay muchísimas asociaciones ah, eh, trabajando, hablando, viviendo por eh, la gente migrada, haciendo proyectos eh, de desarrollo enormes, unas capacidades económicas de subvenciones del Estado, de los ayuntamientos enormes pero no hacen absolutamente nada. ¿no? Entonces nosotros como como colectivo, luego ya hablaremos o sea qué relaciones tenemos entre más colectivos, pero sí nos hemos, hemos tomado el valor de decir eh, solamente eh, con la abolición del empleo de hogar interno creo que eh, habrá un cambio social y político y empezará un poco a, a, a disminuir el factor de explotación ¿no? porque porque yo creo y además por eso interpelo a la juventud a esta generación ¿no? porque eh, estamos acostumbrados a a seguir esa, esa, esa estructura no eh, eh, de que en los años eh, 70 80 90 eh, inclusive aquí mismo La gente, las mujeres de los pueblos venían aquí eh, a trabajar, eh, pues en aquel entonces lo llamaban sirvientas y hoy en día se llama la chica, la chacha, eh, ¿me entendéis? Entonces yo creo que, que tenemos que, que tener el valor, la valentía de, de hacer propuestas posibilistas, ¿no? Y, y, y que menos además, o sea, que salgan desde desde estas mismas realidades y de estos mismos colectivos que eh, se han autoorganizado, se han acuerpado para decir, oye, eh, esto tiene que cambiarse, esto tiene que, que, que terminar, porque si no, o sea, todos sabemos eh, si tenemos un, un diagnóstico eh, y no vamos a cortarlo por la raíz para podernos eh, volver a estar sanos y sanas, sé no sé no, no se no se termina con con el, con el mal con el virus con la enfermedad no entonces yo creo que eh, desde nuestro colectivo laura eh, estamos trabajando y además ahora con el no sé si os suena el tema del convenio 189 que ha salido bueno en todas eh, las televisiones en todas las radios que el gobierno desde que ya ya va a dar el paro para el empleo de hogar o sea eso es vamos un, un entretenimiento más no es un, un una pieza más para mantener al círculo controlado al, al controlado ¿no? al circo perdón, controlado no entonces eh, estamos convencidas y por eso os comparto y os digo que eh, como colectivos de mujeres migradas y racializadas en este caso como cuidadoras eh, tenemos eh, puesta la esperanza y también hacemos pues eso el llamamiento o sobre todo al, al, a la gente joven aquí está la Nerea también, pues que, que acuerpar, apoyar, yo creo que estas luchas es como empezar un poco a, a cortar el mal o, o por lo menos empezar a escarbar ahí en lo en lo en lo duro, en el dolor, en esto y tal, para ir exterminando un poco y ver un, ver a ver si va cambiando y va eh, llegando poco a poco la tan eh, ansiada igualdad que decimos, ¿no? que a veces el discurso Se hace hasta allá rutinario no decir la igualdad y nosotros decimos claro nosotros apoyamos las luchas feministas para la igualdad entre hombres y mujeres no y también hacemos un llamamiento que los movimientos feministas sociales eh, apoyen la igualdad para nosotras que como mujeres eh, emigrants y racializadas no es la misma o sea las, las vulnerabilidades no es la misma las realidades no son las mismas y eh, También deciros, o sea, vosotras eh, lo, lo sabréis, yo creo que lo sabréis, que eh, una mujer blanca no está haciendo un cuidado de 24 horas, no entra a trabajar, no tiene una jornada laboral de 14, 16 horas, eh, tiene una jornada de 8 horas, entonces nosotras también queremos tener esa misma igualdad en el tema de, de trabajo, no jornada laboral, jornada económica, jornada social que no tengamos que seguir en esos espacios donde el racismo nos cae minuto a minuto, segundo a segundo, ¿no? Entonces yo creo que eh, es importante además o sea, la, la, la experiencia que está compartiendo Laura porque eh, como ella en nuestros colectivos y a nivel estatal y en el mundo entero hay miles y miles y miles de mujeres que no solamente eh, usurpan nuestras vidas porque parece ser que venimos aquí y, y ya no tenemos vida. Solamente nuestra vida pasa a ser del, del amo o de la ama, en este caso de la empleadora y del empleador, ¿no? Y por eso desde que nos ponen hasta cámaras, ¿no? Para vigilar a ver si trabajamos, si estamos trabajando y estamos o, o, o estamos hablando con el teléfono, que tengo que hablar con mi madre que está enferma, que tiene un cáncer, que tengo que hablar con mi padre, que tengo que hablar con mis hijos, yo tengo que llamar a mis hijos a Del, en el país de origen, que a ver si han desayunado, a ver si se han ido a la escuela, cómo han llevado, cómo han llegado de la escuela a casa, a ver si ya están en casa. ¿Me entendéis? O sea, yo creo que ahí es súper importante, a veces solamente por encima decimos la igualdad, no, o sea, la la igualdad para nosotros tiene que empezar a construirse y tiene que empezar a construirse únicamente desde el reconocimiento de unos privilegios que tienen los hombres y las mujeres de aquí con unas vulneraciones de derechos que tenemos nosotras y estamos encima reproduciendo a pesar de todo de todo estamos reproduciendo seguimos reproduciendo anoche estuve en un hospital de, en el hospital de, de cruces haciendo un acompañamiento a una, a una usuaria que venía de una resideencia hacerse una placa, encontré a una compañera mía de mi colectivo que tiene 60 años, lleva 15 años aquí, ella no sabe leer ni escribir y estaba a las 11 de la noche haciéndose analítica eh, y un mogollón de pruebas que estaba mal, pero mal, y está sola y lleva cinco años cuidando de un señor con Alzheimer, el señor tiene Alzheimer. Todo lo que pasa, lo que hace o ejecuta este señor, le decía a ella, no es voluntad de él, es consecuencias de un síndrome, de un de, de una pandemia que antes que llegue el coronavirus, la pandemia a nivel mundial, es y sigue siendo el Alzheimer. Y, y aquí la, o sea, la la sociedad, sobre todo europea, va a estar invadida por el Alzheimer y tenemos que reconocerlo y tenemos que empezar a trabajar a crear medios, herramientas para controlar, porque imaginaros, las mujeres migradas ahora mismo están sosteniendo este tipo, todo este tipo de, de enfermedades neurodegenerativas, personas con patologías duales están sostenidas por nosotras. Y lo vamos a decir alto y claro. Y esta mujer estaba sola y ella me decía, es que el Señor me ha cogido del cuello. Me decía, es que he escondido todos los cuchillos. Y no tengo tiempo, no tengo tiempo. Tengo que estar las las 24 horas del día cubriendo las ensayas básicas de esta persona y en constante observación. porque ¿Por qué? Porque ¿Por hay que ser así. Ese ese trabajo estamos haciendo en los domicilios. ¿Me entendéis? Y yo creo que, que ya vale, ya vale que la sociedad, sobre todo el sistema, sobre todo el gobierno, sobre todo las instituciones, no intenten o no... Sí, que no intenten poner eh, eh, eh, cantidades de dinero para empezar a resolver estas necesidades que al fin y al cabo estas personas han aportado para la riqueza de este país. O es que una vez que ya soy mayor, ya tengo 70 años, ya no, ya no produzco, ya no reproduzco, ya no sirvo, ya no funciono. ¿no? Entonces ya la rincono, que se vaya a su domicilio, si tiene dinero pagará de una empleada de hogar interna y si no tiene dinero, que pues que se, que se busquen las castañas, ¿no? Y también nosotros decimos, o sea, el tema de la igualdad, ¿no? No es lo mismo que pague una persona de Neguri el salario mínimo interprofesional que pague una persona en Ocharcoaga o en Recalde. Yo estoy hablando de, de, de, del sitio de ahí, ¿me entendéis? O sea, la ley... Tiene que cambiarse. Yo os mencionaba antes el Convenio 189. Claro que el Convenio 189 supuestamente ahora dice que va a dar el, el, el, el, la prestación por desempleo al empleo de hogar. ¿Pero qué es el empleo de hogar? Dice en el, el Real Decreto 1620, te especifica cuáles son las tareas del empleo de hogar, que es cocinar, planchar, hacer la comida y limpiar una casa y si la gente antiguamente cuando hizo esa ley había mucho poder adquisitivo, toda la gente tenía sus chalés y jardines. Entonces ahí dice, también el jardinero y la y las actividades del jardinero y la jardinera también en, entran en ese empleo de hogar. Y en ese mil, en ese mismo real decreto dice que está exento la atención y cuidado a personas con dependencia. ¿Me entendéis? O sea, o sea, es es una continua, o sea, trampa, trampa, trampa y la sociedad lo que lo que es gordo es que la sociedad somos cómplice de esas continuas violencias, de esa continua explotación, ¿me entendéis? Entonces yo de verdad os digo, o sea, juventud, tenemos que despertar y tenemos que empezar con mi madre, con mi padre, con mi primo, con mi cuadrilla, con mis con mi gente del pueblo, cuando voy a las fiestas del pueblo, yo creo que tenemos que resetear un poco y pensar bien, Si verdaderamente me considero una persona humana y me importan los derechos humanos, pero no los míos solo, los de los de, los que están en entorno, ¿no? Y siempre pensar, o sea, hablamos de refugiados, refugiadas, hablamos de, de ahora del proceso pues de toda la gente que ha corrido de la guerra para aquí, para acá, y ahí también hay muchísimas desigualdades. ¿Qué estamos haciendo con la LNP? Estamos pidiendo firmas. Y lo que decía eh, Laura antes Fuimos un día, os cuento eso, fuimos un día a Santucho, a los Bercholares, y nos decían, pero ¿qué estáis pidiendo? ¿Qué queréis que regularsemos? Si sois unas putas, venís aquí a quitarnos los maridos. ¿Me entendéis? O sea, y más cosas, y más, y más, y más, y más, ¿no? Y una compañera le dijo, ¿qué culpa tengo yo si los tíos están buenos? ¿Qué? <risa> Me envedéis un poco o sea y la gente o sea la sociedad cree que porque somos pequeñitas tenemos unos rasgos espaciales diferentes somos negras o llevamos velo o nos ponemos lo que lo que lo que a mí me gusta lo que me identifica no o sea creen que, que, que, que no sabemos vamos eh, ni leer ni escribir eh, tenemos compañeras que que están de nicaragua son médicas son enfermeras son administrativas son secretarias son todo Pero dejamos nuestro, nuestra vida ya hecha allá, de, atrás del charco, y venimos aquí y parece ser que nos invisibilizamos a veces. No puedo decir nosotras mismas, sino que el sistema nos obliga. O sea, venimos y nos obliga. Y a veces cuando decimos, no, no, es que hemos venido para buscar mejor vida. Ostras, ¿esto es mejor vida? O sea, no sé, a ver, que, que, que yo en mi, en mi país tenía libertad absoluta. Tenía mi vida aunque pobre, pero era mía. La controlaba yo. No me controlaba la jefa ni el jefe y me ponía encima cámara ¿Me entendéis? O sea, este trabajo, yo creo que este trabajo, y además aprovecho, Jolín, que me habéis invitado para, para, para hacer aquí sensibilización, ¿no? Este trabajo yo creo que, que tenemos que, que, que hacer que se termine. Que no podemos permitirlo. Entonces yo creo que claro que se debe cautizar al régimen general el trabajo que realmente apoye el bienestar de estas personas mayores, pero que no siga sumergido o no siga metido en el empleo de hogar. El empleo de hogar que lo pague la gente que realmente puede pagarlo. Si yo quiero tomarme unos vinos y si no tengo quien me planche la ropa, pues tengo dinero para los vinos y para que me planchen la ropa. No tengo poquito dinero para tener ahí una mujer, dale, que te pego encima controlada con cámaras y me voy yo de... de, de, de... ¿me entendéis lo que quiero decir? O sea, yo creo que, que es, es importante eso, que vayamos tomando conciencia y que cada una de nosotras y nosotros, pues también eh, trabajemos en nuestros espacios, eh, no solamente familiares, sino también en otros espacios sociales, porque yo creo que solamente así estaremos... Eh, eh, trabajando por por no solamente por nosotras mismas sino para eh, pues eso que la gente, en este caso la gente emigrante y racializada, la gente refugiada eh, pues tenga, como decimos, tenga, no sé si llegaremos a tener, pero bueno, por lo menos la ilusión y la y la y el trabajo y la resistencia está viva, ¿no? Tenga los mismos derechos. Igual unido ya don Laura María, yo creo que Laura también ha comentado, otra de las cuestiones que os planteamos era qué dinámicas se daban entre las mujeres migradas y racializadas y las mujeres que hemos nacido en, en Euskal Herria y con ello enlazarlo eh, con las posibles alianzas que podemos llegar a construir desde diferentes ámbitos de militancia y desde los distintos grupos eh, que a día de hoy llevamos la labor política en los pueblos en Euskal Herria. Vale, eh, como la red... Eh, bueno, como mujer migrada tenemos espacios propios, pero también hay espacios mixtos. Como red, pues tenemos presencia en Sarechen, que es la Coordinadora Feminista de Bilbao, en la Marcha Mundial de las Mujeres. Y trabajamos también en diversos talleres, y dando talleres en, en varios ayuntamientos. Por ejemplo, en el desestado hemos creado un espacio para mujeres migradas porque no, no había, no existía ese espacio. Entonces, eh, eh, hace, hace nada, hemos terminado de crearlo y estamos ahora en la parte de, de afianzar ese espacio para que cada mujer migrada pues pueda tener un espacio seguro y se pueda dirigir allí. no Siempre eh, bajo la... lo hemos creado desde, desde la Escuela de Empoderamiento de ese Estado. Pero es un espacio eh, donde ellas tienen eh, libertad de pensamiento y autogestión. Entonces, eh, es importante, yo creo, que, que cualquier, cualquier mujer que esté recién llegada pueda tener un espacio de referencia a dónde dirigirse y bueno y, y eso más o menos, y el resumen, es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, para continuar lo que Bien. lo que comenta Auro, eh, también desde la red eh, de un tiempo a esa parte, hemos estado eh, bueno, tratando de participar en diversos espacios de formación eh, hablando de de actitud, privilegios, aunque eso suponía exponernos también sí. al, al respecto, ¿no? Reflexionamos mucho sobre la necesidad de hacer pedagogía, pero a la vez si que era necesario o no. Creo que cuando lo hablábamos era si queremos generar un ingreso para las que estamos o las que estábamos desempleadas y conocíamos al respecto, pues valía. Pero hasta qué punto esto era como dar, dar, dar todo lo que sabíamos y hasta qué punto esto sirve para no para que la sociedad blanca la de aquí se construya como prioritario nuestro, sino para generar espacios seguros en las que nosotras podemos estar. O sea, ¿por qué se hace la pedagogía, ¿No? Eso eso hablamos mucho, ¿no? O sea, ¿por, por qué salgo yo y explico todo lo que me está pasando, o sea, ¿no? Eh, o explico eh, de dónde viene todo esto, ¿no? Es creo que la prioridad que encontrábamos no era de generar espacios entornos seguros para estar no y también para que eh, la comunidad eh, racializada, migrada pues pueda tener esos espacios seguros en los que poder hacer su proyecto de vida no Eso que es que tanto andamos este o sea, entonces hicimos varios talleres sobre todo en Gasteiz y en otros lados y de un tiempo a esa parte nos abocamos mucho en la última acción que tuvo la mundo marcha porque la, la, la la acción tuvo que ver con fronteras eh, no recuerdo, vallas, fue, inmigraciones ¿no? entonces estuvimos también con fuerza activando con fue un espacio en el que nos encontramos con mucho del entorno feminista de, de Euskal Herria participamos también por ejemplo de las últimas jornadas feministas de Durango en la mesa de, de colonial con nuestra postura crítica y todo esto al respecto o sea como que empezamos a entrar a en esos espacios pero de un tiempo a esta parte Nos estamos cuidando mucho porque, eso, ¿no? Siempre está la reflexión, hasta qué punto tú das, das, das, ¿no? Pero la maquinaria te sigue dejando al margen, ¿no? Eh, hace poco un colectivo que integraba la, el, el espacio de la Mundo Marcha publicó un libro que hablaba sobre la necesidad de la decolonización en Euskal Herria y no contó con la red para nada. El prólogo, to, todo está desde el discurso propio y está muy bien. Entonces, yo, eh, hacemos una reflexión política, ¿no? Tanto que hemos dado, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde están los espacios de visibilización que estábamos reclamando? Eso es a nivel general. Yo llevo tiempo militando eh, como Mabel, pero también trayendo cosas de la red a Charrasca, por ejemplo, el Gasteche que está en Basauri. En el marco del aniversario se hicieron unas mesas y se habló de vivienda, de la, de la lucha por la vivienda. Yo estaba estaba en otras cosas fui para ver y pe yo pensé y tenía el ánimo porque me dijeron de que mucha gente de, de españa de, de, de, del, del estado español iba a venir y cuando fui eran todas personas blancas hablando de la de la vivienda sobre todo era gente ocupanos pero hablaban de que sí que le estamos eh, que hay que, que estamos dando eh, casas a la gente eh, madre y que estamos para la gente afroo que no sé de cosa y somos anti y esto y yo decía pero En todo caso, ¿qué tipo...? Y, y, y preguntar a los compañeros, porque son mis compañeros, digo ¿por qué, si yo participo en las asambleas, no me han preguntado? Y hay tantos colectivos, la Caja Antirracista de Bilbao, tantos estos, ¿por qué no nos han preguntado para ver si es que había una representación propia de colectivos migrados y racializados que estén peleando por la vivienda también? ¿Por qué tengo que una vez más venir y escucharme a gente que probablemente no tenga el problema de la vivienda, se ha independizado y por ahí está bien ocupar políticamente y todo eso? ¿Pero realmente te atraviesa el problema de la vivienda? O sea, yo, no sé, me, me, me cuestiono mucho, ¿no? Y creo que esta reflexión también la tenemos al interno. O sea, ¿hasta qué punto nos abrimos, estamos, nos ven como compañeras dentro del espacio, ¿no? Pero la, al momento de, de estar en los espacios, si es que estamos o no estamos. Y no creo que sea solo una cuestión de poder, ¿no? Sino es una cuestión de ser eh, reconocimiento. Re, un reconocimiento que implica entidad, también una voz y palabra propia. ¿no? entonces Porque si no, incluso dentro de los espacios autogestionados estamos reproduciendo ¿no? la, la, el tutelaje y varias cosas que le criticamos a la institución al momento de trabajar con personas migradas y Entonces, Esa es, es, es la postura crítica que tiene la red en estos momentos con respecto a sus espacios. En el marco de la ILP estamos haciendo una serie de eventos con una serie de espacios eh, autónomos, eh, que es el IRIE y la ULIE, Bueno, barrios abiertos, ciudad cerrada, no recuerdo precisamente cómo se era. Audaz indartu ir dirauli. Bueno, el asunto es que creo que ese es un espacio en el que estamos entrando, en el que estamos llegando a que a que, a que se reconozca el, el movimiento antirracista, ¿no? Que estamos tejiendo de años varios espacios este, migrados y racializados. Y creo que es una experiencia buena también, ¿no? porque tampoco no todas son malas, ¿no? Existe un grupo motor en el marco de la ILP, en el que también están varios eh, colectivos antirracistas de los que estamos encontrándonos, pero este tipo de reflexiones se ven constantemente, ¿no? Creo que no deja de ser una lucha constante entre en qué espacio estar, no estar, y entre nosotras preguntarnos por qué estamos ahí, ¿no? O sea, necesitamos esas alianzas, las estamos haciendo, las estamos tejiendo desde la base, ¿no? Pero creo que el sistema se sigue reproduciendo, incluso dentro de los espacios de lucha común. ¿no? Eso es algo que eh, lo, lo, lo encontramos nosotras. ¿no? Eh, bueno, yo desde cuando he conocido a una persona de, de aquí, de Caldáculo, que está en el, en el grupo Egar la Lucha, y muchas personas que estoy con, con este con el grupo que nos ayudamos allá apoyo poco también en nuestro grupo Elea eh, y bueno que yo la verdad es que estoy estoy muy contentas, no sé, También no sé cómo ellas, todos del grupo me reciben como una persona más o le o, o sí que uh, nos apoya en muchas cosas, nosotros también le ayudamos en ser extranjera cosas que como que es mi grata y le podemos ayudar en cosas y sí me he sentido muy bien que muchas veces cuando antes de empezar a, a pasar unas, una etapa mal en mi vida pues he conocido personas que, que me ayudó un montón que no me he sentido sola como extranjera y luego voy a con él el, el grupo hay un montón de personas aquí que son para mí son maravillosas que no sé es como te sientas bien por dentro como te da antes de conocer a ellos era como Yo sola no puedo, no puedo sola, pero cuando conoces personas, luego ya ves que sí, tú puedes, pero mmm, ellos te como que tú puedes sola, pero no, es su, su apoyo, de venga, tú sí que puedes, y te ayudan, y sí que eso está está muy bien, yo estoy muy contenta de conocer gente de, de aquí, de Caldajano, que son, son muy buenas personas y en el grupo también en el EA, en el EA, y pancakes. Ya sabías. Eh como muy... <risa> <risa> motivar. Vale, igual alto. Sí, claro. Sí, eh, desde la experiencia nuestra el, el tema de, de relaciones eh dinámicas que hemos compartido y hemos visto que realmente es como decía Mabel, un espacio seguro y, y donde compartimos las mismas realidades y empezamos a construir de, de iguales en los eh, pues eso en nuestros colectivos ¿no? de hecho nuestra asociación es no mixta solamente de mujeres migradas y trabajadoras eh, de cuidados eh en cambio en el tema de la participación porque yo también vengo militando desde el 2014 espacios sobre todo feministas a nivel no solamente escalería y espacios pues eso asociativos a nivel estatal, a nivel España. Entonces, eh, desde la experiencia y los sentires y yo creo que además es normal ¿eh? es normal porque decimos nosotras cuando interpelamos decimos no que era, no queremos que pensáis ni que sintáis como nosotras porque para empezar o sea somos divers diferentes ¿no? tenemos o sea, somos diversas ¿no? y yo creo que desde ese respeto eh, solamente se pide el apoyo a acuerpamiento o sea tú vas a luchar con los pesionistas pues vamos a apoyar. Eh, sacamos un, una manifestación, una concentración, sacamos la ILP, pues vamos a firmar, vamos a comprometernos, cada cuadrilla, pues oye, yo me llevo una hoja, voy a firmar, y, y yo creo que eso lo, lo tenemos clarísimo, que desde os también os pasará como vosotros, o sea, vosotros tenéis vuestros grupos, vuestras cuadrillas, o sea, que es, es, tendréis unas diferentes relaciones o, o dinámicas que en otros espacios donde no... igual no tenéis las mismas reivindicaciones políticas o sociales, ¿no? Yo creo que eso es normal. Y... y el tema de que de las firmas, yo creo que eso es importantísimo, y os cuento esto, venía yo en el bus y saqué, saqué la hojita, que eso que es la ILP y tal, ¿no? Ostras, y fijaros que llevo ya desde diciembre, venga, dale que te pego, dale que te pego, la ILP, las firmas, regularización, pom pom pom, para arriba, para abajo, DNI Español y resulta que dice que el, la, el, las firmas sola, digamos que la, el documento la iniciativa entrará al, al Congreso de los Diputados solamente con la firma de 500.000 personas españolas o sea, de vosotras de vosotras, Euskal Herria depende los derechos de las personas migradas Jolín O sea, con dos bien colocados allí. Venga. Chuela. O sea, es que es así, compañeras, compañeras, compañeros, o sea, de verdad llevamos 250 250.000, no llevamos no llegamos a 300.000 y hemos empezado en diciembre y nos estamos dejando la piel. Descansamos el fin de semana, vamos a los pueblos, vamos a las plazas, recibimos lluvias de racismo en nuestros cuerpos, solicitando firmas. Yo tengo la nacional española, las compañeras tienen la nacional española, y mucha gente que tiene el NIE, no puede firmar. ¿Quiénes podéis? Y tenéis el poder, vosotras, vosotros, vosotras por favor firmad. Entrar a, a wikin6.com, descargaros un folleto, o si no pedirnos hojas, tenemos estas hojas. Y comprometeros un fin de semana a recoger 60 firmas en una discoteca que vais a tomar los tragos. A una comida familiar, a una boda, a una comunión. Compañeros, dependemos, dependemos. Esas 500.000 personas, de entre ellas, un tercio son niñas, niños y niñas que no tienen documentación. No tienen documentación. Gracias, Dere. Y gracias por oír. Vale, igual antes de abrir ya una pregunta, so si alguien le apetece comentar algo. Eh, la última era, ¿qué se os ocurría cuando hablamos de deconstruir estereotipos? Como así lluvia de ideas a luz. ¿Qué, qué puede ser que se os viene por la cabeza cuando se escucha esto de deconstruir estereotipos? Mira, uno podría haber sido, por lo menos este colectivo que sacó el libro, haber dicho que lo estaban haciendo desde su visión de blanquitud y no tratar de hacer el tutelaje de la descolonialidad. Yo, eh, sumando lo que dice Aura, la primera palabra eh, es que se me viene en responsabilidad. Eh, algo que hemos aprendido dentro de la red es que no existe opresión sin privilegio, y no existe privilegio sin opresión y no es se esté pidiendo eh, respetame, que no sé, o entiende menos creo que eh, se tiene que o sea, ne se necesita urgentemente que las personas que están en esta parte del mundo, ¿no? sean conscientes de que lo que les abre lo que esa movilidad que tienen para estar por diferentes partes del mundo y un montón de cosas a pesar de la pobreza económica y lo, y todos los problemas que hay aquí también están basados sobre la ofresión de otros cuerpos y de otros pueblos y yo creo que eso es importante porque cuando te das cuenta de esto asumes ya no una, una, una, un alma de solidaridad que todo eso es bastante necesario ¿no? sino responsabilidad con lo que tienes y hacia lo que puedes dar y gestionar ¿no? yo creo que María lo ha dicho claro ¿no? es asumir ¿no? que eh, claro. con con tu, NIC, con tu DNI depende que salga una ley que regularice de forma extraordinaria las personas, es un tema de responsabilidad no, no solo es de, de abrir eh, porque bueno, lo demás ya es un tema no sé, ético, moral ¿no? o sea, como lo que decía también los lendacaris, ¿no? Refugees welcome, sí, pero en mi casa no no o sea, es genial porque es como todos son chéveres, no T todos podemos ser progres, pero hasta qué punto este estás cediendo un espacio que tienes, simbólico, tu casa, lo que fuese, para que otra persona que no lo tiene, por un asiento de justicia, debería tenerlo. ¿no? Entonces creo que por ahí ya, ¿no? el tema de la responsabilidad. Venga. En este caso el documento, ¿no? <risa> claro, por ejemplo ¿no? <risa> en este caso el permiso de trabajo y residencia, uh -huh. Uh -huh. un papel. Perdón que, que lo diga, y no es que, porque yo incluso, como lo, lo he movido mucho también en los espacios alternativos, dice, no, es que yo no, no creo en eso, las leyes no sirven para nada, o sea, la gente sale con eso, ¿no? O sea, yo digo, es que, ¿tú crees que también creemos en eso? Es un tema de acceso a derechos, que puede que nuestra visión política esté en otro lado, ¿no? Pero en el términos de día a día, de pisar, ¿no? De, de pisar, de andar aquí, se necesita... Un, un documento con ciertos derechos para que pueda ser persona, y eso no quiere decir que eres más o menos revolucionario, ¿no? o sea, es una cosa, porque yo he escuchado mucha crítica, ay pero es que yo mi DNI no se lo doy a nadie, para mí eso no existe, es como, no sé, es como el tema del voto, no cuando sale ese tipo de cosas, o sea, es como, pero es que eso hace mucho, ¿no? pensando en lo que tú tienes frente a lo que las otras personas no tienen. Eso es a lo que es bastante importante reflexionar, ¿no? Vale, eh, no sé si alguna compañera más tiene un diálogo. ¿Os parece un diálogo? Hay otras compañeras miradas en la sala, otras lesiones que han venido de otros lugares, no sé si les apetece hablar o contar con algo. Ahora es un buen momento en el que se nos aparece preguntar, contar, compartir eh no pues sé sí <risa> alguna pregunta, alguna muestra eh, algo de la una la pequeña de su familia, pues Siempre <tose> me han dicho que ya estamos en la temporada de señores, obviamente la de los futbolistas es Claro. Eh, muchas gracias por compartir y a mí el tema me cuidado, me parece un tema superimportante, ¿no? Porque al final el sistema no es capaz de cuidar de hacer ese cuidado y entonces necesita a otras personas para hacerlo. Pero el problema también es en el sistema porque si tenemos que trabajar los adultos mayores, es, las personas mayores sobra no porque no trabaja, entonces que necesitamos otras personas para que cuiden, y eso, al final es el, el problema, ¿no? y que otras personas están suplarguntando las necesidades de nuestro sistema, ¿no? entonces el problema es nuestro, tenemos que agradecer que vengan otras personas a su tardar, pero a costa de qué, ¿no? entonces bueno, pues sí, es un marronazo que tenemos, no y al final tampoco lo es una presidencia, podríamos analizar el problema de las presidencias, entonces Pero bueno, eh, yo creo que es eso, y luego otras cosas más, yo os estaba que me parece muy muy importante, el racismo interiorizado que tenemos, y, y que a veces también, yo, nuestros amigos son racistas, ¿cómo nos enfrentamos a eso? ¿Les queremos? Pero son racistas. Entonces, bueno, es una lucha también nuestra, es dolorosa todo proceso de cambio duele sí, sí. y no es la necesidad ¿eh? es la desigualdad que hay en esa necesidad es decir, al cubrir esa necesidad sí, sí el mundo es desigual claro y el tema que dices compañera tú agradecer no o sea siempre eh, las personas dicen, ay gracias a vosotras menos mal que estáis vosotras que puede cuidar de mi padre o de mi madre pues no o sea agradecer no o sea lo que tenéis es que Enfadaros, cabrearos y salir a las calles y empezar a, a, a quemar, echar fuego. Yo, le, yo le he dicho gracias por compartir eso. Decir, Polín, esto tiene que acabarse, tiene que, o sea, no, yo no percibo que, que mi hermana esté metida en, en la casa o que mi madre esté metida 24 horas del día y los niños estén solos a casa, se vayan, cojan el bus y vayan solitos al cole y luego el fracaso escolar, la investigación que sale en el fracaso escolar, son todos nuestros hijos, un noventa y tanto por ciento de hijos eh, eh, de padres eh, inmigrantes. ¿Me entendéis? O sea, esto es una cadena y si no empezamos a escarbar y a sacar la raíz podrida y fétida que está ahí dentro, no hacemos absolutamente nada o lo hacemos o no lo hacemos porque yo sigo diciendo, o sea, estamos hartas de hablar del cuidado. El cuidado es importante, eh, ponemos la vida en el centro. ¿Qué vida? ¿Qué vida? ¿Qué vida ponéis en el centro? ¿Me entendéis? ¿O qué vidas ponéis en el centro? Ya o sea, no esto o lo hacemos o no lo hacemos, pero ya ya dejarnos de de tanta banalería, de tanto discurso que lo hemos aprendido como loros oloras a decir lo mismo, lo mismo y lo mismo, que ya eso ya huele mal. ¿Me entendéis? O sea, yo creo que tenemos que tomar una decisión y un compromiso, pero pero aunque sea chiquitino, pero que sea real. Y claro, que duele, claro que va a doler. Sobre todo a y otra cosa tú cui una señora luego pagar hue muy de oro es que la misma sí me duele mucho. es que la misma ley la misma ley del empleo de hogar manda pagar la hora a 782 que es neto las supuestamente en enero del, del 2021 salió una actualización de la horas social de la jornada de 40 horas. Y alborotó a todo el mundo que todos los empleadores tenían que dar de alta en la sala porque había mogollón de gente que estaba trabajando sin cotizar la sala social, no pagaban. O inclusive los empleadores decían, ah, pues bueno, te voy a pagar 900, pero te cotizo por 200, ¿me entendéis? Entonces todo eso salió a la luz porque gracias a la lucha y a la, a la presión que se está haciendo en, en las calles, ¿me entendéis? Entonces eso se revolvió y resulta que, claro, algunas personas, hay que decir también que toda la gente no... Ni todo lo malo es malo ni ni lo bueno es bueno. Entonces había gente que sí valoraba ese trabajo y por ejemplo a la trabajadora que, que cuidaba por, por qué sé yo, le pagaba como 1500, supuestamente 1500, pero de lunes a lunes. Sin descansar ni una hora con las cámaras, ¿qué cuenta Laura? ¿Me entendéis? Entonces, esos esos empleadores al salir, al actualizarse la ley ...le bajó al salario mínimo interprofesional... ...entonces ¿qué están haciendo estas mujeres? ...ah, me has bajado... ...pues te dejo el festivo... ...te dejo el fin de semana... ...y te dejo las noches... ...yo voy a trabajar las 8 horas del día... ...que firmo en contrato... ...me entendéis, o sea... ...la misma ley, compañeras... ...es la ley opresora... ...o sea, y nosotros... ...¿qué tenemos que hacer con esa ley? ...pues decir al al, al... ...al... ...al patriarca... ...que lo cambie... ...que eso hay que cambiar... ...y ¿cómo lo va a cambiar?... Con nosotras, desde nosotras y con nosotras, porque esa ley se va a ejecutar hacia nuestros cuerpos. ¿Me entendéis? O sea, es que eso va, o sea, que, ah, no, no, te pago 10 euros, 10 euros, pero cotíceme a las horas social Ah, no, no, no, no, entonces usted no está cumpliendo la ley. ¿Me entendéis? O sea, es eso. Dice, ah, no, no, pues yo te pago a, a, las, o sea, las, qué, qué pasa con el SAT, o sea, ya no me voy a, a meter en ese marrón. Están ciegos porque necesitan trabajo. Ya, yeah, la necesidad. Venga compañera venga, vamos a compartir. Venga chicos. ¿Cómo sentís? Porque yo soy muy trabajadora. <risa> <risa> no sé solo para trabajos. Canales no ya, ya lo, pero bueno es importante yo creo que es importante eh, ver, de nuevo do las gracias y hablaremos con Nerea que sería muy importante también eh, ocupar los espacios del ayuntamiento para para hablar visibilizar socializar todos estos temas porque a veces también eh, hace falta la, la información no y el, también el revisarse cada uno cada colectivo ve realmente lo que están lo que están haciendo y si realmente lo hacen desde la empatía, desde el respeto y el mayor respeto hacia la otra persona, porque hay que construir desde las diferencias, porque no, no hay igualdad. Vale, pues bueno, ahora seguimos hablando ya igual en no un espacio tan informal. Eh, antes de que nos dispersemos Eh, tenéis una exposición maravillosa aquí en las paredes del la artículo una de las artistas es Mabel juntada la mesa, es Laura así que igual brevemente os contaré un poquito eh, por qué están juntadas fotos y, y cuadros y luego ya y no sí, sí, sí. sí, os invitamos puede? a firmar a todas las que no hayáis firmado ah, sí. la IMP ¿habéis mirado todas? No. No. pues aquí sí, sí, sí. Muy bien, menta. ¿Aquí es apellido, segundo apellido, el nombre? ¿vale? vale, pues presentaros un poquito la nuestra, tanto de fotografía como de grabado objetual. yo nos fundamos no hace mucho. Y vemos que el tema que tratábamos ambas... Son... Era, ¿no? o sea, esa, esa afinidad en, en la obra era el cuerpo, el cuerpo de la mujer en este caso. ¿no? Eh, entonces bueno decidimos juntar estas obras, aunque el lenguaje ¿no? y la manera de cómo fundiremos ese mensaje es completamente diferente, eh, pensamos que, aparte de que nos apetecía pasar esa experiencia conjunta, eh, pues, bueno, de, de intentar entrelazar las, las, las obras. ¿no? Y bueno, pues eh, todavía estamos en ese proceso de, cómputo a poco, empezar a trabajar, eh, empezar a trabajar no. Pero bueno, eh, mostraros esto que tenemos, que en mi caso, lo que puedo decir es que, como eh, es que este en actual, es una técnica un poquito experimental y bueno, yo lo que intentaba... Bueno, eh, para mí esta obra ha sido un proceso artístico de... de, de, de autoconocimiento y contemplación. O sea, eh, de jugos pues también, de cómo a veces la mujer eh, se enfrenta hacia su propio, o sea, cómo nos vemos, ¿no? O sea, cuando, no, cuando reconocemos o no reconocemos nuestro cuerpo, cuando nos miramos nos gustamos o no nos gustamos, cuando nos tocamos nos sentimos como nos sentimos. ¿no? porque creo que hay un trabajo también importante que nos cuesta bastante. Y bueno, yo en un momento dado estaba en ese momento de superintrospectivo para adentro y quise que eso se quedara en mí. ¿no? Y como dije, vale, pues eh, ser si un artista, quiero reflejar esto a través de una sombra. ¿no? En este caso, pues es un poco la muestra que veis. ¿no? Entonces, eh, bueno, hay algunas que son muy evidentes, como puede ser ¿no? la perturbación femenina en el momento de de que los dedos entran eh yo mismo me alto Lasco, ¿no? O eh, momento de contemplación entre dos mujeres parase conocer. Pues entonces, bueno, para mí es una serie muy íntima que también me ha costado bastante mostrarla al público, vale a qué, bueno, pues eh, al final os pedáis descubrir, ¿no? una o serie teatro ya creativa, te pero también personal. Pues porque late No, pues para mí es una herramienta que bueno, pues sí. ayuda, ayuda a superar, ayuda a comunicar, ayuda a... No, Yo creo que constantemente nosotras y eh, todas y todos estamos creando, ¿no? O sea, como decía antes Mabel, pues yo no sé si me reconozco, no me reconozco como artista. O sea, yo expreso comunico y, y si los resultados me gustan y me siento sobre todo cómoda, los muestro. ¿no? porque desde ahí se me gusta eh, explicarlo y, y enseñarlo. Bueno, yo creo que ya hablé mucho también, eh, solo les invito a, a, a, a conocer, quizás, a conocernos no a través de lo que les traemos aquí. De mi parte son fotografías documentales y tiene que ver también con esa concepción de que Un cuerpo no es solo esto que, que se ve, ¿no? O sea, para la cosmovisión indígena que es lo que traigo un poco, es todo también lo que me rodea, ¿no? Todo, todo lo que está ahí, todo lo que considero que es parte de un ser mayor, ¿no? Que en este caso es una Madre Tierra, ¿no? Y eso se ve no solo allá, sino también se ve aquí cuando hablamos de acuerpar y todo esto. Entonces, las fotos son un intento de responder a la pregunta que nos hicimos con Laura en un inicio, ¿no? ¿Para qué sirven nuestros cuerpos? ¿no? Y nada, creo que la respuesta es que la encuentran guay y si no, pues ya está <risa> porque para mí eso, hacer fotos es también dialogar con eso, para mí es un eh, quizás el mejor momento en el que yo pueda estar con confianza conmigo misma es eh, haciendo haciendo una foto, o sea y lo que traigo es eso, esa honestidad digamos, ¿no?